desde Edipe, Aragón, La Rioja, Don Pascual Bernard muy buenas tardes, bienvenido Hola, muy buenas tardes Bueno, pues se presenta dentro de nada en, eh, en Ibercaja ese libro que hemos leído, La empresa sabía de Carmen Yates eh, y eh, bueno, se presenta en el Centro de Formación para la Empresa de Obras Social Ibercaja pero bueno, su opinión, déjala aquí en el foro independientemente de, de ese de esa de ese libro que se va a presentar eh, bueno, ¿cómo están los directores de Recursos Humanos de Aragón y La y la Rioja? don Don Pascual Pues los directores de recursos humanos estamos atareados y preocupados, ¿eh? Cuéntenos, ¿por qué? Bueno, yo creo que, que en estos momentos en que estamos viviendo, en la sociedad y en la economía en general, el papel de los recursos humanos eh, viene a ser más relevante todavía que lo que viene siendo habitual en estas organizaciones, ¿no? debido pues eh, desgraciadamente a situaciones como expedientes de regulación de empleo negociaciones de salidas pactadas etcétera etcétera no eh, en todo momento se ha dicho que las personas es el principal valor de, de nuestras compañías y es un, una cuestión muy cierta pero ahora llegan los tiempos malos de la función ¿no? los uh -huh. tiempos de, de efectuar recortes y y momentos donde verdaderamente nuestra función pues toma una importancia relevante a la hora de tomar decisiones uh -huh. eh, ¿Qué eh, aspectos eh, evidentemente además de la incertidumbre y la crisis hace poco hemos pasado el congreso de, de Aedipe, se habló de los recursos humanos más cercanos al, al negocio, estamos eh, hablando de Aedipe de más de 3.000 directores de recursos humanos, ¿hacia dónde avanza desde su opinión desde Zaragoza el rol de recursos humanos? Si quiere con la visión de la crisis, pero la crisis va a pasar Sí, indudablemente. ¿eh? Todos son ciclos y la crisis pasará y volveremos a momentos de bonanza donde la función volverá a retomar, pues eh, sus aspectos de, de desarrollo y de formación y de otras tareas que son mucho más agradables, ¿no? Indudablemente que también adquieren. valor añadido a, a nuestras organizaciones. Uh -huh. Yo quiero preguntarle a José Antonio Domínguez, que es director del Centro de Formación para la Empresa de la Obra Social Libercaja, a esta hora de la tarde en el, en el foro. Darle las buenas tardes, don José Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo Muchísimas gracias. Se va a presentar dentro de poco ese libro, La Empresa Sabia de Carmen Yetes. Bueno, sí. pero cuéntenos eh, desde el empresariado de, de Aragón, desde la innovación de la formación, eh, en el minuto, minuto y medio que tenemos, eh, ¿qué has destaca en materia de formación eh, que por lo menos van a ser innovadores en estos tiempos que corren o lo que están ustedes eh, trabajando en, eh, en Aragón? Pues nosotros sobre todo aquí desde el centro de formación de, para la empresa de, de Ibercaja lo que intentamos es adaptar este año a situaciones especiales y sobre todo intentar que el máximo posible de, de los recursos humanos de, de la empresa participen en esa creación de ese nuevo escenario dando a ver añadido imaginación a, a soluciones de una problemática bastante compleja. Uh -huh. Sobre todo esa incorporación, es con formatos formati con formatos de formación que, que puedan entrar por el tiempo, que cada vez es más escaso y también por los conceptos, pues el mayor número de gente de, de la empresa. Uh -huh. En materia de... Bueno, explíquenos un poco a qué se dedica también ese, directo, ese centro de formación para la empresa de la obra social de Ibercaja y qué aspectos tienen actualmente en, en marcha, don, don José Antonio. Pues, eh, bueno, nosotros somos un centro que sobre todo como obra social de, tenemos la, la visión ...que tiene Ibercaja de, de la formación para la empresa... ...es que es un motor de, de desarrollo, de fomento y desarrollo... ...y es nuestra obligación de devolver los dividendos de, de, la obra, de, la, de Ibercaja... ...a través de su obra social, pensamos que la empresa... ...y sobre todo su capital humano, son el motor... Ha ido a, a través de su formación de información para hacer desarrollar la zona de influencia nuestra uh -huh. Ibercaja. Uh -huh. Y bueno, pues eh, en esta labor estamos pues intentando complementar las otras ofertas formativas que hay en el mercado. Uh -huh. Muy bien, pues saludos desde Madrid a Aragón y La Rioja, como presidente de ARIPE, don Pascual Bernardo, José Antonio Domínguez, director del Centro de Formación para la Empresa de la Obra Social Libercaja Ibercaja. Buenas tardes, saludos desde Madrid, desde el foro Aragón. Buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes. Adiós. Gracias. Adiós. adiós.